Son las nueve de la noche, la única, la única,、FM. bienvenidos a la música.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 Buenas noches, segunda edición de El Unicornio en este nuevo formato. Hoy Manuel Bailina, delante mío, como en otras ocasiones. Delante tuyo nunca, delante、eh, de ti. Vale, está bien, está bien. Si es que、eh, acabaré aprendiéndolo, o ¿eh? Yo creo que a la próxima a ver si lo coges.、Eh, verás, verás, aunque ahora lo que. Tacabo. Lo de que.、Decir. Macabas. <risa> Bueno, es muy bonito lo que me acabas、bonito. de decir. ¿Para pa qué te voy a decir yo? o p a qué te voy a, <risa> a <Topana>. decir? t o p a n a Bueno, después entraremos en ese fantástico balneario. Y hoy、eh, tenemos una visita, pues como siempre, en este programa especial. Y vamos a dar un, una voltereta desde el atril del doblaje a, a todo el mercado y el mundo que abarca ese atril. Y eso significa videojuegos. Y si hablamos de videojuegos, hablamos de una empresa puntera como es Pink Noise. Y si hablamos de Pink Noise, estamos hablando de Rubén Navarro. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Production Manager de Pink Noise. Y Víctor Alonso León. Buenas, Buenas noches, noches. Víctor. Locali... Localization Consultant. t ¿No? Sí, algo de eso, sí. e e s t o qué vendría a ser? ¿Qué, qué hacéis? Bueno, lo que hacemos es lo que llaman localización, es decir, localizar, ¿Sí? muy mal dicho, muy mal, adaptar, adaptar al, al castellano y a otros idiomas、eh, esos productos de software interactivo que llegan de, de otros países en otros idiomas.、Eh, lo único que hacemos es adaptar, es decir, es un poco más que, que traducir porque implica muchas más cosas,、eh, entre ellas también el doblaje y, y otras muchas actividades. claro, fundamental, porque ahí, bueno, pues digamos que. Eh, Rubén,、eh, has sido redactor jefe de la revista Hobby Consolas. Joder, yo recuerdo cuando me la compraba aquí en el kiosco. A ver que salgan los trucos, los trucos, los por trucos.、Fin. Y a ver a Jen también.、Sí. <risas> eh, has formado parte de los equipos de relaciones públicas de la Xbox 360、uh -huh. y Vivendi Universal. Y también has estado en la director de la revista Game Over. También También en esta se buscaba los trucos que no salían en una, a ver si salían en, en la otra. Y desde hace más de una década, ahora estás、eh, centrado principalmente en, en Pink Noise, como director artístico, en más de 100 títulos. Caramba. Sí, eso fue. yo a, Ahora no estoy como director artístico ¿Sí? en Pink Noise,、mm -hmm. pero en, en otra empresa、eh, sí que estuve como director artístico. Sí, ahora estás como jefe de producción. Sí, como en jefe de producción, eso es. a、ah, d a muy bien. Y, y eso, pero sí, he participado, vamos, he, he dirigido el, el doblaje de, de aproximadamente un centenar de, de juegos. s es q que hay muchos, hay muchos. Hay muchos y salen muchos más de lo que parece. Ya, ya, ya, ya. ya. Y, y Víctor, nuestro, bueno, en castellano ya consultor de localización n o y responsable de marketing y ventas en Pic Noise. q u e r e s el que, gracias a Dios, le vendes la moto a los clientes? Sí, exactamente, ¿no? eso es lo que intento.、Eh, sí, aunque、claro. tengas manillar un poquito sueltos, igual se vende la, la moto. Después ya claro, se, claro. se ajusta, se adapta, se traduce y entonces, en consecuencia, nos viene muy bien a los del gremio porque intentas vender doblaje, mucho doblaje. n o Mucho, mucho doblaje, sí, sí, sí. <ríe> no, es lo que、perfecto. más intenta vender, claro.、Uh -huh. Muy bien. Pues,、eh, pues si os parece.、Eh, No sé, yo iría, no 15, unos cuantos años atrás más, me iría al siglo pasado y me iría a la. El,、eh, bueno, esto lo digo porque el año pasado en, en Londres, en el Museo de la Ciencia, hay una especie de escaparate tremendo donde tienen como piezas de museo, realmente de, de museo ya, pues el, el aparatito aquel.、Eh, yo soy de Barcelona y por aquella época lo traían de Andorra, que era como una cosa mágica. Que era lo que en la tele salían dos rayitas de ping, pong, un tenis, pero que eran dos rayitas, y creo que había uno que incluso podías hacer dobles, aparecían ya cuatro rayitas.、Uh -huh. y, y no tenía ningún juego más, y aquello ya era un videojuego excepcional, ¿no? De ahí, pasando por la etapa cine Xin,、eh, pues yo ya recuerdo el videojuego en, en los recreativos, el videojuego electrónico, ¿no? Con... No me refiero al, al pinball, al、eh, f u t b o l í n sino el, el de Insert Coin. ¿no? Esos marcianitos,、eh, incluso unas、eh, consolas que eran, estaban en, en horizontal. Era una mesa y tú jugabas、eh, desde ahí. Y a partir de ahí se acabó el Insert Coin y aparecieron los videojuegos. ¿no? Eh, ¿Vosotros llegasteis a vivir esa.? ¿Esa transición o ya os pilló el videojuego ya en, en mercado? La, la verdad es que acabas de, de tocar uno de mis, de mis recuerdos más entrañables,、uh -huh. que es con seis años ¿Sí? en el Zoo de Madrid jugando al Pong, que es el juego que has descrito de, de tenis, que son los dos、yeah. palotitos con、uh -huh. la pelotita. Sí, sí, Ese sí. fue mi primer contacto, de hecho, con, con el mundo de los videojuegos.、Y、además, el Pong fue,、eh, no fue el primer videojuego. Pero sí fue uno de los pioneros y además uno de los que inauguraron los, los coin-op, s los arcades. Ya.、Yeah. Y, y, y, de, y después de ese, los primeros eran los de marcianitos y había uno que era como de meteoros, que era un triangulito. Sí, e s t a Bueno, a n b sacaron el Space Invader,、eh, el Asteroids. Asteroids, e s ese, ese. Que era de Atari. Y,、uh -huh. sí. eh, eso, esos fueron los. los Juegos, digamos, estrella de la, de la década de los 70,、sí. los que propiciaron luego todo el desarrollo posterior de, de los coin-op y、no. de las máquinas arcade. De todas formas, de, de, de los videojuegos, realmente lo que, lo que tendríamos que, que destacar, hay como cuatro vertientes, de las cuales has mencionado dos de ellas: las máquinas arcade Sí y luego has mencionado también las consolas. Ajá.、Uh -huh. También está、eh, digamos, la, la parte de ordenador, lo que sería de, de, de, de PC. Sí, un PC. Y、eh, luego ya lo, lo que son los, los móviles, las, los iPads recientemente. ¿no? Entonces, hay muchas vertientes, en realidad todas son simultáneas. La, las primeras, las que, aunque los, los videojuegos se iniciaran en su momento,、sí. en los años 40 ya hay indicios de, de los primeros videojuegos, el, los primeros realmente se crearon en los años 70. Y el, el desarrollo inicial fue los arcades. Luego ya、eh, pasaron a las consolas a tener más pujanza de los 80, que es cuando tú podías tener、eh, en casa prácticamente un, un juego no de la calidad de arcade, pero parecido. Sin echar la monedita de 5 dólares. Sin echar la monedita de 5 dólares. <ríe> ya, ya, ya, ya. Y el Spectrum, Claro, claro bueno, el Spectrum, el Amstrad. ¿No? El Astra, d el Commodore, y, y bueno, y antes de eso también hubo un montón de consolas, pues la ColecoVision,、eh, todas esas. O sea que... Y luego lo que muchas veces se olvida, las maquinitas. q u e decir que todos los que hemos、sí. sido niños sí, sí, en los sí, años sí. 80 jugamos con maquinitas que l a s t e n í a n un、watch. pequeño juego, <risa> <risa> que son como el antecesor de las actuales Nintendo DS. Y...、Claro. Sí, es, es c i e r t a m á s Yo creo que Nintendo se ha inspirado claramente en sus Game Watch para hacer la, el diseño de la, de la DS. Ya, ya, ya. ya, ya. Y esas,、eh, porque ahora cuando doblamos o sonorizamos un, un videojuego, es el mismo videojuego,、eh, hay archivos distintos porque, porque es el mismo producto que va para distintos soportes, para distintas consolas, ¿no? Y yo a veces he comentado que,、eh, por ejemplo, juegos como el FIFA o algún otro, ¿no? En, En los chavales, en los adolescentes que están jugando con la consola portátil en, en el metro, esos chavales le quitan el volumen y juegan sin, sin volumen, ¿no? Lo cual es un poco descorazonado、yeah. a la hora de s í pero cuando se lo plantifican con un 5.1 en casa, en una yeah, buena ahí, tele,、ah, un buen sistema de s ¿no? o n i d o n Ahí cambia, ¿no?、Sí. Claro, ahí cambia. r o ahí quieren buena voz y buena calidad. Y quieren buena calidad. Ya, ya. Bueno, pues.、Eh... Buena calidad tenemos aquí también en La Única FM, en lo que respecta, como no, a música. Y para ello, este ejemplo.、U.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 En Berlín Live, con la única FM, la única que es única. Continuamos en el Unicornio, en la única FM.、Eh, bueno, Rubén, Víctor, vamos a explicarles a nuestros oyentes、eh, el proceso. Llega a un videojuego, has, has podido、eh, captar al cliente, llega el videojuego a Pink Noise y a partir de ahí, qué proceso, qué viaje tiene ese material hasta que salga otra vez de, de Pink Noise ya doblado, sonorizado. Bueno, muchas, muchas, muchas cosas. Lo primero es que las cosas no suelen venir igual、eh, dependiendo del cliente, incluso en el mismo cliente dependiendo de, de, de, de qué proyecto. Pero vamos, lo más natural es que nos llegue un texto con poca referencia、eh, que tenemos que traducir,、eh, adaptar al mercado español,、eh, traducir todas las distintas fases del juego, desde el, lo que llamamos el ingame. Eh, q u e es la parte más, más software, p o n i a m d o l o de alguna una manera, y luego está todo、eh, lo que es el contenido, que es en realidad lo. d o n d e está la sustancia del videojuego. Con ¿no? diálogos, Con diálogos, esto, etcétera,、vale. etcétera,、mm. etcétera. Entonces, nuestra primera fase es la fase de traducción, de, traducción, de análisis. Ahí, por supuesto, hay todo, de, toda serie de, de procesos técnicos también, de, dependiendo de cómo nos vienen、eh, los archivos que tenemos que traducir. Y ahí estamos hablando, disculpa, en archivos. Vamos a hablar de un videojuego estándar. r、eh, q u e puede tener? ¿12.000 archivos?、Eh, es. es... Muy、haciendo、difícil. una media.、Eh, es que es muy complicado, casi depende más del, del, del género al que nos estemos、ya. refiriendo. Un, los RPGs, los, los juegos de rol,、sí. pues tienen, pues pueden s tienen e p u alcanzar hasta medio millón de palabras, incluso más, incluso pueden llegar a alcanzar el millón de palabras.、Eh, a lo mejor un juego de tenis. Sí, claro. Pues, te,、eh, tiene mucho menos, o un juego de fútbol. O, entonces, va, depende casi más del género. Sí, pero si hablamos. Que del... la tendencia es a que efectivamente el número sea cada vez mayor. Ya, sí, yo recuerdo sí. videojuegos como El Padrino, por ejemplo, un videojuego. Ascenso y ese, s t a v a m o s en los 18.000 archivos a lo mejor, o 20.000 con pickups, los archivos sí, esos que claro, vienen después. Bueno, que os he interrumpido. Entonces ya está el videojuego traducido, el texto, los diálogos, y eso,、eh, ¿qué se hace con, el, con ese material? Bueno, pues、eh, digamos de, un, de una manera casi simultánea al proceso de traducción se realiza el, el proceso de preproducción. En la preproducción lo que se hace es coger、eh, los archivos de audio que facilita el cliente, que son los que contienen la versión original.、Eh, porque el, el matiz principal que hay de diferencia con cuando vas a doblar una película es que aquí te, no, no es que te faciliten la cinta, lo que te hacen es que fa te facilitan todos los archivos de audio que contienen el juego, que luego el motor del juego va a lanzar、eh, en el momento audio, adecuado. ¿Y ese audio? ¿Vosotros lo habéis convertido en imagen? No. Realmente... ¿Cómo que no? Pues yo la onda que veo es、ah, una m á q u n a h bien, la eso, la ¿Sí? en eso, a eso te referías, por supuesto. Ahí, ahí has dado totalmente en el clavo.、Bien. Efectivamente, con esos archivos lo que se hace es que se monta en, en, normalmente en Pro Tools, que es el programa más ¿Sí? utilizado. Eh, esos, eh, puedes visualizar、eh, las ondas de los archivos. Sí, que eso es muy importante, sobre todo para que el actor sepa. Cómo tiene que ir、eh, modulando, modulando esa voz, el ritmo también. De... Sí, dependiendo del grosor de la、claro. onda, puedes presuponer si va a gritar más el, vamos, en, en el、claro. sonido original y, y después ver la longitud. c o r todo eso, porque claro, en, en comparación con el cine, en videojuegos no tenemos la imagen de lo、claro. que es t á o c u r r i e n d o y, pa y para eso también ha. Ha tenido que existir previamente una labor de adaptación de esos diálogos. En efecto, una vez que el guión、eh, ha pasado por el departamento de traducción、eh, y por el departamento de revisión,、sí. por supuesto,、eh, se le pasa al director artístico o los directores artísticos,、sí. en función del volumen del proyecto, para que realicen la adaptación. Nuevamente, la diferencia con el doblaje original. Es que、eh, aquí muy pocas veces dispones realmente de, de imagen de los actores, en este caso sería imagen de los personajes、sí. virtuales. Entonces la adaptación hay que hacerla escuchando archivo a r c h i v o Y en su caso, si estamos imitando el doblaje tradicional de Lipsync,、eh, hay que respetar las pausas. Es un trabajo realmente、claro. artesanal por todas las partes.、Y、sí. Y el director artístico tiene una carga muy importante a la hora de, de ajustar los, los diálogos. Sí, porque no sé si estaréis conmigo en que a día de hoy a ninguna empresa de sonorización de videojuegos le ha llegado un videojuego original、eh, acabado, o sea, con toda la imagen, los, si tiene pequeñas partes de vídeo, los vídeos, los personajes. Te llega todo como si. Como te da la impresión de que, están, de que está el videojuego a medio hacer.、Sí, sí, d e De que se todo... está haciendo el audio, pero, pero, pero que no está acabado. No sabes si hay alguien que lo tiene que probar y después te van a decir: el que era malo ya no es malo, es bueno. Y el que parecía que tenía dos archivos solo tiene 8460. ¿Eh? ¿Es así o no? Sí, sí, absolutamente. Viene todo por lotes y hoy en día ya los juegos, al ser más extensos, ya, ya no es、eh, un juego que está terminado, vamos a adaptarlo a este mercado. Puede ocurrir en ocasiones, por supuesto. Pero lo normal con grandes, con grandes juegos es eso: es que en realidad está lo que decía antes Rubén,、eh, el juego está desarrollándose aún cuando ya se empieza a adaptar al mercado o a localizar, como decimos nosotros. Hace muchos años los、sí. juegos. Eh, llegaban en su idioma original、eh, tanto textos como voces. Bueno, cuando se empezaron, a i n c l u i r las voces.、Sí. ¿no? Eh, después, las compañías、eh, han tomado una conciencia global de que los mercados son importantes y que es importante localizar el producto. Entonces, lo que hacen es simultáneamente al desarrollo. Por eso es que realmente el, el, el juego está sin terminar. Eh, nosotros tenemos la desventaja, lo que son los equipos de localización, de que estamos al final prácticamente del proceso. Entonces está todo prácticamente terminado,、yeah. pero no está terminado. Lo cual dificulta y es, es bastante habitual que no te pasen ninguna referencia visual y que cuando te la p a s a n Eh, pues s、eh, estén a n e sin renderizar las películas, te pasen incluso vídeos de motion capture de los actores originales,、mm, y con eso pues hay que hacer todo ya, el trabajo. Con lo cual es lógico que después、mm, d o s tres meses、eh, volváis a convocar a actores para decirles: oye, hay que recomponer otra vez lo que creíamos que ya sí, estaba, efecto, pero, pero ahora se ha decidido que no. Es bastante habitual. Pues es un tiempecito, quiero decir, que no es una película que se dobla en una semanita o en, o en dos semanas, sino que lleva. Suele llevar bastante más tiempo, es decir, con grandes juegos、eh, incluyen un trabajo de, de doblaje muy, muy extenso. Puedes、eh, estar meses doblando claro, juegos, ¿eh? Y eso implica que estás、eh, unos meses al año、mmm, que casi no tienes horas. ¿no? Porque estás un,、eh, sí, tienes los... que estar、eh, abocado a, a los lanzamientos,、eh, supongo yo que son en verano, ¿no? en Navidades. Sí,、eh, normalmente en, en verano,、eh, nosotros en lugar de estar en la, en la playita, p、pues、u、sí. estamos e、sí. s preparando todos los lanzamientos que van a salir a partir de septiembre y, sobre todo, en Navidades.、Claro. Es una buena labor social.、Eh, sí, también sí, sacrificamos sí, nuestras vacaciones para que mucha gente pueda disfrutar. Sí, sea, que... por los jubones, <risa> lo que haga falta. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Muy bien. Y, y ahora estamos, bueno, hay, hay ya mucho, muchas consolas, pero veo que、eh, están empezando a desaparecer los, los, los mandos, los, los, los controles,、eh, que uno pasa a ser ya parte del juego. ¿Estamos llegando a un momento en el que podamos jugar en casa sin consola? Difícil, difícil, pues, difícil de, de saber. ¿no? Además, hay gustos para todo. n o hay, hay gente a la que le gusta eso y hay gente a la que, que quiere sumando、eh, el, como sea, con, el, tus botones, con tus botones y hay gente que prefiere el teclado. Decir que、sí. hay un poco... Yo creo que esto depende un poco de, de los niveles, de los nichos de, de consumo. Sí. Entonces, por un, por un lado, las empresas、eh, se han dado cuenta de que con los hardcore gamers、eh, son un mercado importantísimo y se siguen sacando juegos para, para todos ellos. ¿En hardcore estamos hablando de?、Eh, estamos hablando de. Pues,、mmm, Call of Duty, estamos hablando de juegos、eh, vale, que vale. requieren una que destreza. Me había ido para otros derroteros p e a o r a después os preguntaré <risa> <risa> y no sé si os habíais adelantado. Y, sí, sí. Y, Medal y... of Honor, e f e c t i v a m e n t e efectivamente. Eso, ¿no? efectivamente. Mm. Eh, pues、incluso、mm, un... Un FIFA, aunque sea un juego、sí. de, de mucha demanda o、sí, sí, que、sí, se venda、sí. muchísimo, realmente yo c r es. Que si tienes una mano con doce dedos, ...mejor... puede ser un crack.、Sí. ¿no? Pero luego también、eh, las compañías lo, lo que quieren en realidad es hacer lo que se llama broadening, es decir, quieren llegar al mayor mercado posible. Y el mayor mercado posible、eh, ...pues son、eh, mujeres,、sí. que no son、eh, las que más juegan a videojuegos,、eh, son niños. No pueden jugar a todos los videojuegos、ya. y son lo que se denomina casual gamers, es decir, gente que no tiene por qué gustarle los videojuegos, pero juega. Sí, sí, y sí. fruto de eso es pues, también toda la innovación que estamos viviendo tecnológica de que sin mandos puedas jugar. Ahora, ya lo último、claro. es que han eliminado hasta el mando en k i n e c t Sí, porque eso recordemos, confieso, una de las primeras víctimas cuando salió al mercado la Wii y bueno, en principio. te Impacta algo que después en este mercado, en cuanto pasan unos meses, dices, pero a mí me impactó esa cosa tan, tan infantil. Y después la contractura esa de hombro, cuando te has animado en una, en una tarde de Reyes, has querido ser, estar entre p i t e a m p r a s y Nadal, y compruebas que no, que eres, que eres tú, que no es tu güey. p e r la verdad es que para montar una fiesta en casa tienes un Singstar, tienes、claro. un.、Eh, pues, pues eso O el Wii Sports, multitud de, de posibilidades. El último juego de Xbox, de Kinect y s Sí, sí, pues, sí, sí. Aunque después yo estoy en lo que apuntabas tú, tú antes, Víctor, que, que de repente un Monopoly、eh, o un Risk,、eh, un, una en videojuegos, quiero decir, en consolas, está bien, es original. Pero como el tablero y la mesa y echar ahí media tarde con los amiguetes te, te cambia, te cambia. Pues yo, yo lo hago una vez a la semana. o s e A que、yeah. <risa> a mí me encanta jugar a tablero. Ah,、también. sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. O sea, todo es compatible. Y después en el soporte de, de mandos, yo recuerdo en su momento era con el Medal of Honor, Call of Duty estaba, pero con el ordenador, con el PC y ratón. Y, y bueno, en modo fácil,、eh, cuidado, no, no era ningún marine informático. Y a ver, pues no sé cuál de, de la saga era de Call of Duty, creo. Y yo me lo había pasado y tenía el hijo、eh, chiquitín de una amiga y que me vio y dijo: Ay, es que no, no me puedo pasar de esta fase tal. Y bueno, dije: Has encontrado a tu marine perfecto. Fui a su casa, pone el videojuego y era consola. Y entonces, esa misma fase sin ratón, pues yo era Forrest g u m p en el desembarco de Normandía. Y el chaval me decía, ¿pero tú seguro que te lo has pasado? Y yo, que sí, que sí. Y, y nada, no hubo forma, no hubo forma. Ahora el chaval ya tiene muchas más medallas que yo, evidentemente. Así que eso es, eso es importante también. Y en el hardcore que apuntabas antes,、eh, ha llegado ya al, al sexo, el mundo de, del videojuego, de, de los periféricos. b u e No el... No me digáis que es primera noticia. No, no, no. no, no. no y, hay, y hay muchos mundos online, por no mencionar ninguno ¿no? en especial, pero vamos, que, que, que más que un juego ya se han convertido en,、eh, en no sé, un, un,、eh, en una ciudad perdida en la que ya no sabes b lo que estás haciendo, ¿no? Eh. Claro, en realidad yo creo que la evolución de los videojuegos, decíamos, no son solo los mandos, sino también es esa, esa voluntad o esa permeabilidad que estamos viendo、eh, de los juegos a todo otro tipo de, eh, eh, de ámbitos. De, de ámbitos, claro. De, la enseñanza, por ejemplo, es uno muy importante.、Eh, todo tipo de, de, de, de formación. Eh, también, incluso en, en las interacciones en la comunicación, en, cuando、sí. ya empezamos a trabajar con、eh, s í es mucho más interesante tipos... hacerlo con alguien que con una consola. Si,、sí, no, claro, claro en, en ese sí, digo sí. consola, no, no pero... consola. Si,、sí, voy a decir que ahora hay mucha preve... se ve mucho, por ejemplo, con los avatares cuando se comunica alguien, con,、yeah. con, cuando hablas con, con gente que está al otro lado del mundo, a lo mejor ya ni siquiera necesitas、eh, ver a la persona, estás viendo. Un dibujo que es una especie de videojuego、eh, de cosa así virtual, y todo ese mundo está como, como llegando a, a toda la sí, masa. ¿no? Me refiero a eso, a, a adaptar、mm, de, de manera doméstica pues un videojuego、eh, de sexo. Estamos hablando con. Con periféricos, no sé, llámalo vibradores, llámalo sensores de alta gama, lo que sea, que en definitiva, pues, pues bueno, sea un videojuego de adultos, etcétera, etcétera, pero que, que vayan los tiros por ahí también, en un desarrollo del videojuego que no se quede en, en la estrategia, en el rol, sino que, que vaya. Hombre, de... la tendencia del videojuego es, es a ir al realismo. Es decir, es a, a ofrecerte de manera、mmm, virtual cualquier cosa que podrías hacer en la, en la vida real y、sí. más allá. Es、yeah. decir, permitirte hacer cosas de la vida real y vivir fantasías、eh, y, y, y sumergirte en mundos、sí. con cada vez un mayor carácter de realismo. ¿no? Yeah. Entonces, puestos a, a, a seguir en esa línea, es evidente que podría ser posible. Lo que yo no sé si solo sería de más marca. <risa> ya, sí, sí. Y tampoco sabemos si habría mucho doblaje <risa> en ese tipo de videojuegos. Bueno, pues de momento voy a echarle esta monedita de cinco duros que tenía aquí guardada en esta gran mola que tiene David y a ver qué suena en la selección musical de La Única FM. m New go to. But、well, she's so small, she can mama in a baby. Continuamos jugando hoy en El Unicornio con Rubén Navarro, con Víctor Alonso. Y nos hayamos quedado antes,、eh, culpa mía porque voy saltando de un tema a otro, en que ya teníamos el guión traducido, el material, se habían repartido entonces、eh, los personajes, el, el director de, de, del, del videojuego, ¿no? del proyecto, y a partir de ahí se convoca a los actores. n o、uh -huh. Se convoca a los actores,、eh, se lleva a cabo la grabación, que son muy largas y además son bastante duras,、eh, porque los actores tienen. Bueno, los, los juegos, sobre todo en juegos、sí. de guerra,、eh, bueno, pues hay que tener una cierta resistencia. Sí, sí.、Eh, hay que tener un cierto adiestramiento también, puesto que no estás grabando con imagen real, estás mirando la onda de Pro Tools y、sí. estás escuchando las referencias simultáneamente. Pues、eh, hay que tener una cierta, un cierto adiestramiento para, para, la, para la grabación por parte de los actores. ¿no? Y para eso yo creo que ha sido conveniente que en un país como España, con una tradición de doblaje.、Eh, en España hay afortunadamente magníficos actores, tenemos un nivel de doblaje altísimo. Y desde luego, yo por la parte que conozco, que es la de Madrid,、eh, los, los actores、eh, son fantásticos、eh, y pueden trabajar perfectamente en sus、pues、series、claro. de televisión, en sus películas de distribución y, y luego pues, vienen a hacer videojuegos y, y los hacen muy bien. Son、sí, voces excepcionales. Yo en algún making of de, de, de esa misma realización del doblaje en, en el país original, en Estados Unidos, pongamos.、Eh, Ves como que hay los protocolos al, al no doblar habitualmente, no tener el doblaje como una profesión habitual, los actores,、eh, los protocolos son como mucho más lentos, como que incluso para unas respiraciones o unos gruñidos. Hay, casi tienen un coach de gruñidos, ¿no? Y dices, caray, sí, s caray. Aquí es como mucho más, más, más rápido. Esa es una de las ventajas que tengo yo con, con, con mis colegas de otros países, ¿no? Es decir, cuando vender la calidad del doblaje español no, no, no hace falta. Es decir, ya la,、claro. la gente lo tiene asumido y de hecho, cuando hacen ratings en sus, las, las desarrolladoras y hacen. Eh, sus propios cábalas de, de quién lo ha hecho mejor, etc. En doblaje normalmente no hay color.、Yo、claro. Siempre... Incluso ellos tienen una tendencia que a veces pocos actores、mm, hacen muchos personajes, doblan muchos personajes. Y yo creo, tengo una teoría que aquí en España eso, que evidentemente lo puedes hacer, pero es más complicado no por la habilidad actoral, sino por、eh, el oído del, del jugador. que Al estar habituado al doblaje y tener las voces mucho más localizadas, por mucho que tú intentes como actor falsear la voz, el jugador profesional te pilla. No, no. Sí, lo que pasa es que también esto、eh, al final es una cuestión de presupuesto. Entonces,、claro. eh, si a ti te dicen que puedes contratar a 100 actores, fantástico. Sí, sí, sí. sí Pero sí. si el juego tiene 100 personajes y, y tienes 10 actores, pues evidentemente i n t e n t a seleccionar. Gente que, que tenga una. que sea más versátil, porque、claro. evidentemente sí,、eh, sí, sí, no sí. se trata de, de que la gente sea ventríloco,、claro. pero sí que tenga una cierta versatilidad pues, para intentar cambiar un poco de, de registro, de、uh -huh. carácter, para, para,、pues、eso, para caracterizar los distintos sí, personajes. Sí, sí, sí, sí. Es una limitación para, para las películas,、eh, normalmente las películas、eh, tienen un número limitado de personajes,、sí. eh, más bien pocos protagonistas. Los videojuegos. Eh, precisamente por ser un mundo muy, muy rico virtual、sí. permiten Montones, montones de personajes distintos. Y aún así, no te creas, en alguna que otra película, el mismo personaje, el mismo doblador, se ha preguntado la hora y se ha contestado a él <risa>、no. mismo. Pero bueno, cuestión, cuestión lingüística, en definitiva, de hablar con uno mismo. Y no sé si estará bien hablar con uno mismo, pero lo que sí está, lo que sí está excelente es hablar con Manuel Bailina en nuestro balneario de las palabras. Buenas noches, Manolo, te toca jugar. ¿Qué hay? Buenas noches, gracias por dejarme jugar. Pues aquí estás.、Eh, bueno, que ahora después、eh, tocaremos con, con Rubén y Víctor el tema del de, de videojuego aplicado en la enseñanza. Pero vamos a ver, porque también supongo que en vuestro mercado, en vuestro negociado del videojuego, y a veces hay que inventarse palabras dentro de la traducción. Que, que dices, bueno, esto no, no existe en el diccionario y hay que. Que, que inventarse algo, ¿no? Me、sí. imagino que se encontrarán bastantes cosas así. Muchas, sí, muchas. Muchos tipos de armas, sobre todo.、Eh, pues me llamáis y yo resuelvo todos los problemas que haga falta. s í de bueno, sencillo. Pues vamos a ver en el tablón de anuncios de hoy en el balneario, ¿qué tenemos? Bueno,、Mariano? en el tablón de anuncios del balneario tenemos la terrible, una terrible cuestión que genera muchas dudas: Que、eh, son lo que se llama、eh, los pronombres personales, en este caso, lo, la y le. Eh, en el que en este trío el pobre Lo está perdiendo y dentro de poco lo vamos a perder al pobre Lo. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que convendría rescatar al, al pobre Lo, ¿no?、Eh, yo sé que a mí me gusta rescatar. Esta, el... La inactividad es mala. <ríe> Desde luego.、Eh, la semana pasada hablábamos de la pronunciación de PA y MU, ¿por qué acortar? ¿Y、eh, por qué perdemos este Lo? Cuando tenemos además una solución muy fácil. Cualquier verbo que digamos con la, sabemos que va a ser el lo, cuando、uh -huh. es masculino. Así que la, lo estarían en el primer nivel, que sería el de complemento directo. De esto ya hablaremos la semana que viene, más adelante. ¿Sí? Y le, sería masculino y femenino. Mucha gente se cree que l e es masculino, ¿no?、Ya. Le es masculino y femenino. Sí, Eso... a, a ella le dije, no tienes por qué e c i r l e A ella la dije. Exacto. No, además con el verbo decir. Siempre vas a tener que utilizar el indirecto, en este caso que es el le,、uh -huh. puesto que lo que dices sería el complemento directo. Pero de esos conceptos gramaticales hablaremos un, un poco más la semana que viene. Muy bien. Porque el problema también que plantean estos tres pronombres es cuando los tenemos con verbos reflexivos y、eh, entonces me lo traes, ¿eh? ese tipo de construcciones, se lo dije.、Yeah. ¿eh? Porque、eh, el haber perdido el lo está haciendo que, digamos, se le dije. Es que es más coherente, se lo di que no se le di. Exacto, porque es que el se es el a él que se ha convertido en se por una cuestión desde hace muchos siglos, una cosa que en lingüística se llama el hielo. ¿Qué hielo? ¿Qué es el hielo? El hielo es una influencia que hay en la pronunciación que hace que s e le ¿Sí? se vaya a se frente cuando hay lo o la.、Yeah. ¿Eh? El se la llevé, se lo llevé. ¿Mm? Eso sería. Ya hablaremos un poco más de eso en la, en la próxima semana o en semanas siguientes de Lola Le. Correcto. Lo, lo único que quiero dejar hoy claro es que Lola serían la pareja, una pareja que habría que、eh, cambiar uno por otro, y el Le equivaldría a masculino y femenino. Y a rescatar el Lo. Ya seguiremos con eso. Dejamos a Lola. Exacto, dejamos a Lola. La le, le dejamos. <ríe> Y nos metemos un poco en la sala esta de rejuvenecimiento que tenemos para.、Mmm... Que nunca nos viene mal ahora, e h la salita de rejuvenecimiento, aunque sea de visita, pero siempre sales un po poquito de efecto spa, spa, <risa> spa lingüístico. Sobre todo por la palabra que, que escogemos.、Eh, en este caso,、eh, he cogido una palabra que es mimodrama, que me parece una palabra、uh -huh. muy bonita, y que sería un equivalente a pantomima. O pantomima, pantomima sí.、Eh, me parece más bonito mimodrama que pantomima. Las dos son iguales y se pueden utilizar del mismo modo. Así que cada uno elija. Ya, ya, ya. ya. No me hagas más mimodramas. Muy bien, muy bien. <ríe> Por ejemplo. Y、entonces. menos pantomimas. Y menos pantomimas, <ríe> en efecto. También traigo otra palabra muy curiosa, nueva, de estas que voy yo rescatando en el diccionario, que es absid. Absid, que sería un modo muy sencillo de decir que、eh, alguien tiene el deseo de que algo esté. O vaya、sí. lejos de quien habla、ah, o de que vale, Dios le libre de ello. Apsid,、uh -huh. como fuera, vete, déjame en paz. n o Es m u Yo y creo que es muy bonita. Apsid.、Sí. ¿no? no sé si lo veis vosotros en algún videojuego que un personaje le diga Ups, al otro: Apsid. l o podríais decir.、En、romanos. Ya? <risa> Podríamos dar l a notas. ¿no? <risa> claro, ¿no? Y, y a ver que la gente pregunte: ¿y esto qué significa? Pues nada, que se vaya uno, que, que se vaya lejos de quien habla. Y otra cosa para el trabajo, otra palabra que es abés. Que significa difícilmente con trabajo. Significa eso difícilmente. Aves. e ¿eh? s、mm -hmm. Entonces, oye, ¿qué tal ese trabajo? Uy, este trabajo está muy aves. ¿Eh? Entonces、mm -hmm. estás diciendo, este trabajo es aves. ¿Eh? Estás diciendo que、eh, te está costando mucho y con mucho trabajo. a p s i t y aves son, y m i m o d r a m a son estas tres palabras. Un poco para tener también variantes de las、sí. palabras que normalmente utilizamos. Para dar variedad a nuestra forma de hablar. Eh. Eh, también tengo.、Eh, seguimos adelante en el balneario y en la sala de la segunda opinión. Hoy que están aquí Rubén y Víctor, les,、sí. me gustaría preguntarles por qué hay tanto game over en, en los videojuegos. n o Yo creo que es una palabra que, que se ha quedado ahí de cuando no se traducían los videojuegos. Eh, sí, el, el Game Over es como una especie de expresión mítica que、uh -huh. aparecía n los primeros videojuegos de se acabó la partida, que es lo que significa. sea, c se a b ó el、fin. juego, se acabó la partida. O lo que sí se ha traducido es insertar moneda. <risa> es así.、No, no, no. El Game Over lo han dejado, pero el otro. Eso eso no, es que quede moneda, bien clarito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. c o m poner fin o j u e g u otra vez si quiere. Yo es que creo que, y vamos al inglés, en vez de game over tendría que poner game ever. n o <risa> <risa> Con lo cual juegue usted siempre. n o s i n insert the、Exacto. coin. Sin, sin, sin, sin echar la monedita.、Eh, porque en los videojuegos y en muchos sitios, no solamente en, el, en los videojuegos, se utilizan bastante, bastantes palabras inglesas de conceptos que ya tenemos en español. Yo es lo que no entiendo. Si ya tenemos el concepto en español, el sponsor y patrocinador. ¿Para qué necesitamos la palabra sponsor? ¿Para sí, qué necesitamos sí, sí. sponsorizar si tenemos patrocinar? Que en este caso es mucho más fácil. ¿Mm? Así que yo siempre me tiraré o siempre buscaré、eh, palabras castellanas que ya existen. Y Manolo, en, volviendo al tema ese que me gustaba a mí de Call of Duty, Medal of Honor, en los videojuegos, ¿qué es、eh, lo de, de disparar? ¿Lo de tirar con intención? ¿Eso como.? Eh, bueno, eso, es de los, no, eso lo he sacado de los, de los campos de fútbol.、Ajá. Los locutores de fútbol muchas veces dicen que tira con intención. Yo creo que cualquier jugador, cuando está en el campo de fútbol y tira a puerta, pues tira con intención. Por lo、bueno, que s en el fútbol y en el Call of Duty. Yo en el Call of Duty tiro con intención <risa> Tención, también de, de pero, pasar a la otra fase. Pero... pero lo que yo quiero aquí poner de manifiesto es que en realidad tendrían que decir que ha tirado con puntería. Porque、claro. a lo que se refieren es que va cerca, de, en este caso, de la、yeah. meta de gol o de la portería. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Así que tú, en tus juegos, claro, tirarás con intención. Pero si pasa cerca, tú dirás buena puntería. Si lo matas, dirás buenísima puntería. No, no sé、pues、por、sí. qué a la, palabra, a la palabra puntería le han puesto intención. Y yo creo que todo el mundo, que, tanto tú jugando o en el, en el campo de fútbol, tiene intención. Muy、De、bien. marcar gol siempre. Bueno, no era mi intención, Manolo, pero tenemos que poner el game over en el balneario y los que s e han tenido una buena puntería son nuestros patrocinadores. El Unicornio con Pachi Aldeguer.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 Y echamos otra monedita, ya casi la última en el tramo final del unicornio. Y bueno, estábamos comentando a partir del balneario ese invento de palabras que os habéis encontrado en videojuegos, ¿no? Sobre todo comentaba Rubén en gadgets. Sí, gadgets, armas, cualquier cosa así relacionada con tecnología. Eh, porque si son juegos más bien históricos, evidentemente tienes que hacer todo lo contrario. Tienes、bien. que traducir y mantener todo lo que estaba. Pero si son nuevas, o sea, si son artilugios、uh -huh. nuevos, tecnológicos, ¿Sí? hay que adaptarlos, incluso en muchas cosas.、Eh, en muchos casos son cosas irónicas、bien. o aparatos、eh, divertidos, ¿no? Y, y ahí ya, es ya, donde ya. se muestra el ingenio de, de los traductores, realmente.、Claro. Eh, claro, para adaptarlos. Que tienen que adaptar eso, un, un chiste en, en otra cultura a un chiste que, que, que, haga, reír o,、eh, que haga reír al, al jugador、eh, de habla hispana o español,、uh -huh. eh, cogiendo chistes, a lo mejor incluso、eh, del momento. Eh, actual eh, adaptaciones de ese tipo que son muy, muy creativas. Y, ¿Y todo es eso, seronio, claro,、bien. lo habéis encontrado pues, en la saga Uncharted, en Ratchet Enclan,、eh, en and Daxter, en Heavenly Sword. En Alan Wake, así, ahí trabajé con Lorenzo Beteta. Pues un, hiciste un. o、bueno, quedó King, además, hiciste un p Un papel impresionante, ¿verdad? No me las merezco. Barry, Barry quedó muy bien. Era el estudio, era <risa> el estudio. <risa> y, los, y los medios técnicos. Y bueno, y, y Gran Turismo 5,、eh, Prince of Persia. Ese también de la época hobby consolas. Sí,、eh, sí. ¿no? sí. Eh, bueno, El p r i n c e p e Persia es que es un, una saga realmente desde el año 91, me parece, o 92. Sí.、Eh, y luego se resucitó la saga en el 2003. Sí. Y, y llega hasta nuestros días.、Mm -hmm. O sea que ha habido muchísimos、yeah. p r i n c e p e Persia. Y oye,、eh, rapidito que no me lo quiero dejar esto, aunque creo que vamos a tener que、eh, tener otro programita sesión de videojuegos,、eh, si sois tan amables de volver a、vale, visitaros. n、eh, Estáis con,、eh, con Naraba, creo, de la compañía Micronet,、sí. y, y que es un proyecto que está para mí, que es lo más cercano a Dios, que es Eduard Punset. Contadme. <risa> Sí, bueno, yo creo que de Pulset más, más Rubén que estuvo con él,、eh, pero bueno, es un, es un proyecto muy, que, que nos ha gustado mucho、eh, porque es un proyecto español. e decir, es un proyecto español y,、sí. y el hecho de, de, de trabajar con un producto español、eh, pues、es muy agradable. ¿no? Y son juegos educativos.、Y、son juegos educativos que, con, con, con la intención de dar un, un, una pequeña ayuda un, una pequeña ayuda extra a. a Siendo muy muy muy,、eh, muy divertidos, pues una pequeña ayuda didáctica. ¿Y destinado a, a. como juego solo en el concepto de ocio o destinado posiblemente a colegios, aulas? Sí, sí. También, también, también.、Eh, en realidad el juego、eh, parte de, de, de los contenidos curriculares de la Unión Europea.、Yeah. Entonces a partir de ahí、eh, tiene un desarrollo que aúna、eh, tanto lo que es diversión. Con repaso de conocimientos.、Uh -huh. Entonces, sí, está destinado a que tú en casa se lo pongas a tu hijo,、eh, sí. si tiene una edad más o menos a partir de los cuatro años, y、eh, pues、luego, evidentemente, a colegios y, y otro tipo de centros educativos les, les interesaría. Muy bien. Pues, oye, Manolo, yo creo que es el momento perfecto para intentar convertir el balneario de las palabras en el próximo videojuego. De este verano. Mientras, hombre, vamos a recibir a otro maestro coctelero en esta ocasión, Domin y su sastrería. Tramo final del unicornio y tramo final de esta mardita cuesta de enero. Buenas noches, Domin. Hola, buenas noches. Está Haciendo dura eh, la cuesta, pero esta nos como, la hemos echado como, a、si、los hombros esto, como la tapa del Anglirú y estamos ahí, ahí dando ahí. las últimas pedaladas, dándole, dándole, y ya vamos a llegar. Yo creo que ya vamos a llegar. Ahí estamos, ahí estamos. Y hemos pasado, bueno, ya esta cuesta y al final,、eh, con lo que hablábamos, discutíamos el, el año pasado a finales con la ley. Sobre el fumeteo. Nos tiene l o c o Aquí en la Ciudad de la Cerámica está un poco complicado el asunto. Está ¿verdad? bastante complicado, porque aquí las normativas te dicen que no puedes poner veladores o terrazas hasta, hasta el mes de abril, desde el mes de abril hasta el mes de septiembre. Pero eso septiembre. en Madrid, por ejemplo, no es así. Yo he estado、no. en Madrid ya en t e r r a z i t a s con tu seta, esta en calefactor. n en Madrid, en Toledo, en cualquier pueblo de España. En España Menos parece, en Talavera. Parece mentira. Que iba, y somos los que vamos progresando como ciudad. Yo no, no lo entiendo. Ya vamos una, un, reivindicando unas cosas que, que más o menos una demanda de la gente y más ahora con el tema del tabaco. Y aquí no, no te, nos obligan a adaptarnos a nosotros、eh, de hoy para mañana y está. Sí, pero no me ha movido tanto. Claro, y la, autoridad, ¿no? y la autoridad que, que, lo que compete no, no es capaz de elaborar una, una, una normativa, la ordenanza en la cual te pueda de, de, dejarte poner dos mesas, tres veladores. Claro, porque、algo. yo. Yo eso puedo entenderlo. Si esa terraza va a ocupar realmente p、pues, un e s u espacio de aparcamiento, de parking, que yo, sea más caos, discutible caos, o negociable, n o pero en, el, en un caso como en la sastrería, que tienes caos, ese espacio yo, con yo, esa arboleda yo fenomenal. Sin, yo, sinceramente, pienso una cosa: aquí nos meten a todos en el mismo saco y la verdad es que las normativas lo tienen fácil. Yo que sé, la, la, la corporación municipal en este caso lo tiene fácil, podían、yeah. estudiar y podían evaluar las cosas y, y se podían poner terrazas como. como O Se ha podido poner terraza durante todo el año entero con sus horarios, claro, es n e c a r i o e s t á con sus horarios y sobraguardando un poco el respeto como con las normativas. Y, y, y el que la pueda poner, que la ponga, y el que no la pueda poner, que no la ponga, porque es que la verdad, a mí personalmente como hostelero, me da cosa ver ciertas terrazas. Sí. ¿Cómo pueden permitir que se pueda poner esto? Y、yeah. la verdad, sinceramente, como hostelero, además que estéticamente mal, porque encima te p o d í a n regular. ¿no? Pues、yeah, oye, yeah. mira, las terras tienen que ser de esta manera, de estas características, para hacer un valor a la, a, a, a la ciudad.、Sí. No sé, que es, que, que, que es más sencillo que de lo que, de, de lo que se parece. En fin, seguiremos atentos y vamos a pedir un poquito、eh, de, que, de buena voluntad.、Eh, es, y, lo que te, es lo que tenemos, estamos, seguimos, seguimos, seguimos luchando ahí y ahí estamos. Pero bueno, mientras tanto, va, vamos a ponernos las pilas nosotros,、sí. con, creo. Que hoy un querido camarada. Sí, ahora que estamos en épocas de, de, de decir, de mucho cine por esto del tabaco, ¿Sí? y de que te, te obligan a irte a tu casa, pues, ¿quién no ha visto la película Grande Bosque?、Pues、Ay, para a, tomarnos un para, ruso tomarnos blanco. Un ruso, un Rusia b l a n c o Vamos a tomar un ruso, ruso blanco. e n este le vamos a echar, en la costelera le vamos a echar、eh, media copa de vodka,、eh, media copa de calúa. El calúa es, es, es un licor de café. Mm -hmm. eh, pero Dulcecito, que, ¿no? Sí, pero es el, que, el adaptado para este, para este cóctel. Y luego le vamos a rellenar con leche.、Mm -hmm. ¿sí? Con leche. Se le va a agitar bien agitado y se lo va a servir en un vasito ancho-ajo. b ¿Bien fresquito? Sí, exactamente, bien fresquito, está bonito. Luego se echas un poquito de hielo、mm -hmm. y ya está. ¿Y eso le, le, eso le, le da le, un puntito? Le, le puede llover, se me ocurre, ¿eh? le puede llover. Un poquito de canela, a lo mejor.、Pues、sería, le diría. Ese, ese es un toque ya adicional para, para, para, para darle un toquecito. Y yo creo que a la canela también le va, le, va, le va estupendo. No mucho, pero le, va, le, le iría estupendo. Dependiendo、ah, pues、los cuerpos de cada uno.、Pues、a lo mejor s i quieres un poco resarcirse y c i r u f como estoy de resacoso. Pues, esto. pues mira, aprovechando aprovechando que que no te dejan poner de momento la terracita, vamos a. Meternos para el cuerpo un ruso blanco. Un ruso blanco. blanco. Un ruso blanco. Nos vamos a sentar en el sillón. Y, sí, y si no, y, nos sacamos vamos, la sillita. Y, vamos, y, vamos, pueblos, la silla no, y no. vamos a mirar a donde tengamos que mirar. Pero vamos a disfrutar del ruso blanco. Muy bien. Pues. Bueno, en este caso podríamos disfrutar, entre comillas. Alguna rusa también, ¿no? Porque, <risa> bueno, ver, oye, una variante, una variante de, por ejemplo. De, de, de, pues, pues, claro, mira,、no、puede, van a disfrutar puede ya, ser no, el, el ruso. Ruso blanco、mmm, a palo seco. Sí. Y sí. la rusa blanca con el toquecito de el canela. e x a c t a m e n t e Le damos ahí el combinado. ahí el, muy, muy bien. Ahí damos... La tenemos bautizada. u、pues, Siguiente domingo, sugerencia.、Eh, seguiremos atentos al tema terracístico. Sí, y, porque... y bueno. Y... No, o si sea, al final va a pasar lo que va a pasar, que al final se, va, se está pasando el, el tiempo, vuelve a abrir, v u a. p o n e r las terrazas y, y vuelve otra vez más de lo mismo. Y para el año siguiente, pues ya veremos a ver lo que pasa. Y abre más, paréntesis y no, cierra no, paréntesis. No hay más. En fin, bueno, pues nosotros、eh, nos vamos yendo también. Hasta aquí nuestra sastrería.、Mm, game over. Víctor, Rubén. Se nos acabó el tiempo. Vaya por Dios. La partida, no tenemos m á partida. Don Manuel, buenas noches. La semana que viene, más balneario. Muy buenas noches. Y a vosotros dos, Rubén, Víctor, mil gracias por habernos v e n ido hasta aquí, habernos abierto、gracias. un poquito más el, el panorama del mercado del videojuego. Y como siempre digo, es que se nos han quedado 48.000 cosas en el tintero. Que en cuanto pase ahora la racha, que tengáis un poquito más de tiempo, espero que seáis tan amables de volver a venir a visitarnos. Ha sido un, un verdadero placer estar contigo aquí, de verdad. Muchas、un、gracias. e r y encantados de... Gracias, Víctor. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David b a r a en el control de sonido y al equipo habitual del de Unicornio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en La Única FM o tres subes dobles, la única FM.com. Y ahora, dentro de nada. Enciende la noche con el gran Rafa Arboleda. ¡Ay! q u e m e vuelto a quemar, me cachis la mano. ¿Cómo lo hace Rafa lo del encipo? Es que me quemo siempre en todas las promos, ¿eh? Bueno, eh, les ha locutado Pachi Aldeguer. A ver. ¡Hasta la、play. próxima caricatura! s u b t e the a g